Seguimos en este de tan tiempo ya para acercarnos, como hacemos cada sábado, hasta el Museo Zumalacárregui de Ormaistegui. Hasta allí nos vamos, como sabes, para repasar la historia y en concreto para repasar la época en la que vivió el general Carlista, en la época en la que vivió Zumalacárregui. Y cada sábado lo que hacemos es conocer a algunos de los personajes que precisamente vivieron por aquel entonces. Lo hacemos con la compañía de Xavier Queregeta, responsable del servicio de difusión del museo. Javier, Arracha León, ¿cómo estás? Arracha Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien, no? Bien, bien, con muchas muchas visitas, pero bueno, eso es bueno. Eso es bueno. De eso es de lo que se trata, para eso está el museo, ¿no? Eso es. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, como decía al inicio de esta de esta charla, es eh, conocer a alguno de los personajes que vivieron precisamente en, en la época de Zumalacárregui. ¿Quién es el personaje de hoy? El personaje de hoy es Fernando Bengoche Altuna, que nació, se casó y murió en amezqueta en Ipuzcoa, Eh, de 1764 a 1823, aunque me imagino que dicho así no lo conocerá a nadie sin embargo si se dice que es Fernando Mezquetarra, ya resulta al menos en el bosque es un personaje muy popular uh -huh. eh, fue, fue un bercholari de estos años que bueno, que llegó a tener mucha fama en su época y luego pues que ha perdido hoy día más que la documentación, aunque hay algunos es, libros escritos sobre él y sus anécdotas bueno pues en, en la tradición oral se ha llegado pues eso de generación en generación Por tanto, sí, claro. eh, Fernando Bengoechea o Fernando Amezquetarra, más conocido por, por este último nombre, ¿no? Sí, eso, es un personaje que casi llega a ser legendario, porque aunque fue un personaje real, pues que nació y murió en, en unos años en un lugar, la verdad es que lo que se conoce de él es bueno, una serie de, de anécdotas que no sabemos hasta qué punto son realidad, y bueno, y que muchos sabemos que además no fueron, ¿verdad?, que no, ah, no ocurrieron así. ¿Qué pasa, que hay muchas diferencias entre el personaje real y el popular, o qué? Eh, sí, sí, sí, el personaje real, bueno, pues es un personaje histórico que vivió en su época, y el personaje que conocemos hoy día de tradición oral, pues es un personaje al que se le han atribuido una serie de anécdotas más o menos graciosas, en las que se refleja un poco el mundo campesino de, bueno, pues que ha vivido hasta ahora en, en Euskal Herria. Y a veces coinciden y otras veces, pues, seguramente no. Cuéntanos a alguna de ellas, por ejemplo. Creo que, que la más curiosa de todas es la que tiene algo que ver con, con su propia muerte, ¿no? Sí, eh, ya hemos dicho, nació en la mezqueta, eh, nació a los dos meses de casarse sus padres. Lo digo, bueno, no por decir mía, se casaron de penalti, eh, es por recordar eh, un personaje anterior, Iztueta, que Ajá. también tuvo una hija, una sí. hija extramatrimonial, que luego la dejaron abandonada y estas cosas, y que parecía muy terrible, bueno, pues era por decirlo que estas cosas eran más corrientes. Un hermano suyo también tuvo una hija de soltero, que bueno, que era su hija, pero no no, no se casó. El, la semana que viene vamos a verlo en otro personaje, y bueno, es por, por hacernos un poco de, de idea de, de qué tipo de, de mundo estamos viviendo, pues nació eh, en una familia humilde ejerció varios oficios de estuvo de pastor de arriero de bueno de varias cosas se casó tuvo 10 hijos y al final murió también en la mezqueta por lo visto según cuenta también la tradición porque se pegó una atragón de ciruelas y luego bebió agua de río, que todos sabemos que después de comer ciruelas o cerezas no hay que beber agua, pues este además de río que es más peligrosa, y bueno, por lo visto se nos quedó allí, vamos. Curioso sin duda. Sí, eh, sí. De, de todas formas decías que, que según se cuenta, que es que lo que pasa ¿Que, que posiblemente no fuera así como murió realmente. Pero claro, es que en el acta de defunción eso no aparece. Hombre, es verdad que murió en julio en bueno, pues en época de cerezas, es verdad que murió sin recibir, bueno, pues los más los sagrados sacramentos. Por lo visto fue una muerte muy rápida, y, y bueno, la verdad es que, lo por otro lado, como es tan lo que le correspondería a este personaje, pues no se sabe, no parece que ella es el colofón que se necesita, porque también se cuenta, también se cuenta en tradición oral, no puede, no está documentado, pero se cuenta que, bueno, cuando iba a morir, dijo, bueno, pues algo así que traducido al castellano sería, cuando yo muera, decid bien claro en todas partes que a Fernando no lo ha matado del hambre, que aunque ha vivido siempre en la miseria y hambriento, he muerto bien satisfecho. <risa> en este caso de una atracón de ciruelas. De un atracón, exactamente. Bueno, pues eh, lo que sí que queda bastante claro es que a, a Fernando Amezquetarra lo que no le faltaba era el, el buen humor. Eso también quedaba de manifiesto en sus versos, porque decíamos que, que era Bersolari. Sí, sí, era un Bersolari muy muy famoso en su época. Se dice que, que el mejor que había en Guibuzco en estos años, eh, bueno, de hecho tan famoso que, que lo llamaban, por ejemplo, estuvo en 1799 en las fiestas de San Sebastián en Azpeitia, lo llamaron expresamente. Claro, hoy día de Amezquetazpeitia pues nada, no un, un paseo en coche, pero entonces, bueno, pues era era un camino. ¿eh? Uh -huh. Estuvo también en Tolosa, por ejemplo, en, en carnavales, estuvieron toda una tarde cuatro vercholaris, él estaba entre ellos sin parar toda la tarde, incluso también estuvo de juez de juez de vercholaris, lo cual ya le reconoce un, un prestigio no de ser un vercholare muy bueno en un campeonato, bueno, un campeonato, una apuesta sería lo más apropiado para decir una apuesta que hubo entre dos vercholaris Eh, a la que asistieron 4000 personas, lo cual también da idea de bueno, pues de, del eco que tenía de lo que le gustaba a la gente y por eso mismo pues de, de la fama de Fernando, porque si está de juez en una apuesta tan importante Ya dice mucho de él. Por cierto, que al final los declararon, bueno, declararon un empate porque después de dos horas nadie era capaz de dilucidar quién era mejor entre los tres jueces. Al final, cada juez dio su Bercho también, por supuesto, la sentencia en Bercho, y los dejaron en empate que, por lo visto, el público aceptó bastante bien. Uh -huh. O sea, que me imagino que sería una tarde memorable. Estamos hablando de comienzos eh, del siglo 19 ¿no? El sí, acto... eso ocurrió en 1801, uh -huh. a principios a principios del 19 Y decías que se reunieron eh, más de 4.000 personas Personas, más de 4.000 personas en Villabona. Lo cual demuestra eh, la gran afición que había por aquel entonces a, al mundo del versolarismo, ¿no? Sí, sí, demuestra gran afición y además, eh, decimos, eh, Fernando estuvo de juez, lo cual también demuestra que, bueno, pues que era reconocido como uno de los grandes versolaris. Uh -huh. De todas formas, Javier, a pesar de que eh, Fernando Mezquetarra eh, fue uno de los eh, versolaris más eh, conocidos de la época, su fama va, podríamos decir, también más allá de sus propios versos, sí, ¿no? Sí, porque ya lo hemos dicho, claro, cuando una persona se hace muy famosa, bueno, en su caso concreto, en un mundo, bueno, en el mundo campesino guipuzcuano de la época, pero bueno, sí muy famosa, bueno, pues al final se le acaba atribuyendo todo lo que parece que le, que es posible en él, ¿no? Y hasta tal punto que, que, bueno, que no sabemos hasta qué punto son verdad todas estas anécdotas y cuáles serán verdad, cuáles no de hecho algunas sabemos positivamente que que no puede ser verdad que, que luego se le ha atribuido también a él algo que es imposible. Hay una anécdota bastante curiosa y también muy muy propia de este mundo campesino. Bueno, en la guerra carlista le preguntaron se encontró con unos soldados liberales y le preguntaron de qué bando era y él respondió que él por los carlistas no movería ni un dedo. Y entonces los otros, ah, pues muy muy bien. ¿Y por los liberales? Ah, por los liberales, sí, hombre. Trabajaría yo día y noche por los liberales, sin cobrar, además. Ah, pues muy bien, muy bien. Y por cierto, ¿y usted qué oficio tiene yo, enterrador? Eh, bueno, pues no... Esto no fue verdad, porque él se murió en 1823 y la guerra empezó 10 años más tarde. Bueno, sí. pero pero qué humor tenía este hombre, ¿no? Sí, sí, qué humor tenía o qué humor tenía la gente, pero es curioso cómo precisamente todas estas anécdotas más o menos graciosas se las aplican a él. Seguramente él también fue un personaje pues muy chélebre, muy, muy divertido. Uh -huh. o sea, habría sido muy interesante conocerlo, seguramente. <risa> Haciendo cuentas, por tanto, se deduce que, que esta anécdota no, no era una anécdota real, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿por qué se le atribuye? ¿Eh? ¿Hay algún motivo especial por el cual todas estas anécdotas eh, tan curiosas se le atribuyan a, a este personaje? ¿o? Hombre, seguramente el personaje real sí que, bueno, daría el tipo de, de, de campesino o, bueno... Mmm, realmente es una especie de, de héroe campesino en el que bueno se atribuyen todos estos elementos es una forma de, de ver el mundo y seguramente él ayudó mucho esto ¿eh? sería seguramente muy ingenioso claro para ser bercholar y la verdad hay que hay que tener facilidad de palabra y de dar respuestas agudas y entonces seguramente es por eso que se le atribuye a él a todo porque la verdad es que la mayoría de las anécdotas que conocemos de él sean o no sean reales, siempre tienen dos constantes. Una es la comida, aparece comida constantemente, la, la necesidad de comer, bueno, más que la necesidad, las ganas de comer, y sobre todo de comer comida un poco de lujo, no aparece tanto pues lo que pues, es pan o, o trigo, sino pues carne, carne y vino también, que hoy día nos parece comida, bueno, el alimento muy habitual, pero entonces para la mayoría del campesino comer carne y vino y beber vino todos los días, pues era un lujo. Uh -huh. Estamos hablando siempre de una época en la que hubo muchas guerras. Fue, por tanto, eh, un hombre que, que llegó a pasar hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucha gente pasó hambre. Igual no hambre en el sentido de inanición, de morirse literalmente de hambre, pero sí que hubo mucha miseria. Y aparece muchas veces la palabra miseria en ese sentido de pues oh, pues siempre pues comer lo suficiente como para seguir vivo, pero, en fin, como que era una vida muy triste. Y, bueno, en algunos momentos puntuales ni eso, ¿eh? Uh -huh. o sea que y bueno de hecho la mayoría de las enfermedades que tenía la gente eran por por mala alimentación desde luego el colesterol no era su problema más bien el raquitismo y cosas de estas sí que eran muy muy frecuentes mala alimentación eh, decíamos que vivió en la pobreza uh -huh. a pesar de ser el, el mejor versolari de, de la época sí. o sea que esto no era de comer no No, y además <risa> los verso sobre todo se dedicaban a cantar en, en la taberna uh -huh. entonces bueno no el, el mundo del versolari realmente es ...es bastante marginal también... ...aunque hoy día no nos lo parezca... ...pues muchas veces sí que lo ha sido... ...es decir, ser muy ingenioso... ...pues no da de comer... ...bueno, en, en las muchas anécdotas que parece ...sí da de comer, es capaz de conseguir... De, de ...comer de gorra muchas veces... ...que es invitado, pero precisamente lo invitan por eso... ...porque tiene tanta gracia... ...que al final caen en, un poco en la trampa... ...y bueno, pues mira, le doy de comer... ...muchas veces aparecen anécdotas con, con los curas y así... ...pero también hay otras muchas anécdotas... ...que aunque no tengan ya nada que ver con la comida... Son con otros sectores sociales, ¿no? son Generalmente no aparece en competición, por decirlo de algún modo, con otros campesinos, sino con sectores pues más más urbanos, diríamos, pues comerciantes, eh, sastres, molineros, mmm, incluso, bueno, ya cuando son abogados y escribanos, por supuesto, esos son los malos de la película y, y bueno, son los más martirizados, ¿no? Porque son, por otro lado, pues precisamente en ese mundo campesino los que bueno pues presentan cierta oposición, los que están viviendo del campesinado y no le están ofreciendo nada a él, ¿no? incluso muchas veces lo tratan con, con desprecio. Entonces, bueno, pues eh, Fernando es una especie de, de respuesta, de respuesta ideológica de, bueno, vosotros creéis que sois más listos que nosotros, pero mira, no, aquí está nuestro Fernando que dice que no. Y, y os deja a vosotros en ridículo cuando os queríais burlar de él. Hablando de, de situaciones en las que él deja a, a, en ridículo a otras personas, creo que hay una muy curiosa, ¿no?, mm -hmm. algo que tiene que ver con, con una liebre, con un cazador... Sí, eh, bueno, pues no nos da cuenta, es Fabián? un poco un ejemplo de, de esto que estamos contando. Porque, bueno, cazador de escopeta, y, bueno, pues la mayoría de la población campesina no tenía como una escopeta y no se dedicaba a cazarse, acababa a trabajar el, el campo. Bueno, pues se cuenta que estaba segando un día, estaba en la hierba, y de repente aparece una, una liebre herida, y entonces él la esconde inmediatamente debajo de la hierba, y por supuesto, al poco tiempo, aparecen unos cazadores preguntando a ver a ver si había visto pasar por allí una liebre. Y él mira al sol, porque entonces no había reloj, y dice, ¿Al pues sol, al sí, sol, sí, sí. sí, pues serán como las once y media o sí. Y, no, no, no, que si ha visto usted una liebre. Y, sí, pues sí, pues, las once y media por ahí será. Que no, que si ha visto usted pasar aquí una liebre herida y tal. Pues sí, otra vez sí. Eh, ...pues sí, como a las once y media... ...igual hacia las doce así, algo así será... ¿eh? ...esto está loco y tal... Se, ...se largan... ...y un día baja la feria Tolosa... ...y le ven estos cazadores... ...y dicen, hombre mira, mira, nos vamos a reír de este... ...os acordáis del loco este y tal... Y ...se le acercan y dicen, ¡qué buen hombre! ¿Qué hora es? Y dice, la hora no sé, pero la liebre estaba muy buena. <risa> pues aquí aparece un poco esto, ¿no? Este mundo urbano que parece que... Bueno, que parece no hay, que muchas veces se burla de este mundo rural. Y bueno, pues es una especie de respuesta ideológica en todos estos cuentos y chistes... De, bueno, pues no somos tan tontos ¿eh? Pero en el fondo eh, ¿Había rivalidad entre la ciudad y el campo? ¿O, o, o no, no se llegaba sí, tanto? Sí, no era una cosa así clara No se puede decir ciudad-campo Porque muchas veces las, las fronteras tampoco estaban claras Pero sí, sí que había Además estamos hablando de una época en la que está Bueno, va a haber de hecho una guerra carlista Y bueno, muchos conflictos políticos Que no son exactamente ciudad-campo Pero sí que un poco el mundo liberal Pues más moderno que trae las innovaciones Es desde luego bastante más urbano que en el mundo rural Y entonces ahí sí que se notan estas diferencias. Y el campesinado, la verdad, bueno, tampoco en el mundo tradicional, no tenía oportunidad de tomar parte en, en estos cambios políticos. Muchas veces es la víctima y no el protagonista de, de estos cambios, ¿no? Entonces sí que parece que que bueno, que es una especie de respuesta campesina. También hay una respuesta ruralista y en el siglo XIX pues hay versos más o menos bonitos y así que hablan de, del mundo rural, qué bonito, qué tranquilo, qué apacible frente al mundo urbano que es mucho más ruidoso, bueno, donde la gente te quiere engañar, no sé qué, pero la verdad es que estos versos generalmente no son no son populares tradicionales, uh -huh. ¿no? O sea que están siempre un poco eh, en este juego de los campesinos. Y un hombre como Fernando, que sabía salir eh, airoso de, de todas esas eh, situaciones difíciles en las que a veces se encontraba, eh, por eh, sus propios compañeros en el mundo rural, ¿era considerado como un héroe? Mm, bueno, un, es que igual héroe no sería la palabra más adecuada. A veces parece más un pícaro, ¿verdad?, porque está todo el día pues intentando comer de gorra y estas cosas... Pero bueno, al menos es alguien que sabe responder a a todo este mundo pues eso, de origen más urbano y que muchas veces se ven incluso a veces claramente, como enemigo en la guerra. Bueno, pues él al menos le responde no y le sabe dar sopas con onda y les da unas respuestas que les deja en ridículo. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es un, un héroe o, bueno, un representante suyo, aunque también muy estereotipado. <risa> Xavier, vamos a ir terminando. Uh -huh. eh, Nosotros eh, hemos estado hablando de de Fernando Mezquetera, un hombre de buen humor, eso ha quedado sí. eso ha quedado más que demostrado eso durante sí. los últimos minutos, un hombre que que llegó incluso a pasar hambre, que llevó una vida muy peculiar. Y tanto es así que, fíjate tú, que incluso se le han dedicado últimamente incluso una serie de dibujos animados, ¿no? Uh -huh. Eso es, sí, sí. Uh -huh. mm, una imagen, además, bueno, estuve el otro día viendo, y bueno, pues todo aparece muy tranquilo. Aparece él, aparece otro protagonista y la situación, pero en la situación intermedia parece como muy tranquila, y muy apacible. Y la, y la realidad no era así. Hay que tener en cuenta que, aunque es un personaje que en cierto modo se sale de la historia y se hace un estereotipo de él, no hay que olvidar que sí fue un personaje histórico y que el, los años que le tocaron vivir fueron muy duros. Ya hemos dicho que el, estas escenas siempre de, de hambre, de querer comer, pues que están inspiradas en una realidad social que era así, que, que en fin, contentos y podían comer todos los días y, y no siempre con mucho fundamento. Uh -huh. Y bueno, pues mucha guerra, mucha bueno mucho cambio político, mucha crudeza. La mayoría de los campesinos eran renteros, muchos de ellos no podían pagar sus rentas y bueno, que vivían muy a ...curados de verdad... Y, eh, lo que pasa es que luego, claro, se convierte todo en chiste y parece que no, pero la realidad sí era muy dura. Claro, es, no, no lo cierto es que nosotros eh, igual nos hemos tomado un poco no. a la ligera, ¿no? Pero vamos, que sí. Bueno, una cosa es eh, hablar eh, después de, de que han pasado años y años y otra cosa es vivir la situación en el, en el momento. Sí, ¿no? bueno, nos lo tomamos a la ligera porque también el anecdotario que ha quedado bueno, de él es, es mucho más divertido, ¿no? Bueno, Seguramente las cosas terribles, no sé, igual es una reacción también, ¿no? Quedarse con lo bueno y olvidar lo malo porque es que si no... Hombre, que no que se, caray, digamos, que se agradece, ¿no? Un fin de semana también eh, ponerle Un, un toque de humor al programa, ¿no? Sí, bueno, el siguiente también va a ser muy interesante en porque va a ser también un poco en este sentido un personaje real y un personaje bueno, que nos ha llegado por tradición oral y que no coincide con el personaje real documentado ¿Lo dejamos ahí o mm -hmm. desvelamos el, el misterio? Bueno, sí, es un bandolero patacón, un bandolero vizcaíno ¿Patacón? Sí, bueno, Patacón es el nombre con el que es conocido, el nombre era Juan Antonio Madariaga Ustara Bueno, claro. pues ya estoy deseando que llegue el próximo sábado para, para charlar de nuevo contigo, Javier. Por cierto, ya para, para terminar, me imagino que en este caso no te habrá resultado muy muy complicado encontrar música adecuada al personaje del que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, no he encontrado lo más apropiado, habrían sido unos versos suyos, musicados, pero bueno, a falta de esto he cogido unos que canta Salvador, pero que no son unos versos suyos, es una canción tradicional, en la que aparece un poco este contraste también de, de estos dos mundos, ¿no? Aparece el sastre, que es el malo, Y, y el ciego, un ciego que es Bercholari, como como Fernando Mezquatarra, que había conseguido ahorrar un dinerillo y que lo guarda debajo de una higuera y resulta que el sastre le ve y le quita el dinero. Entonces él, para recuperar lo que hace, pasa cantando, hace como que no sabe nada, pasa cantando por debajo de la ventana del sastre diciendo mmm, pues ya tengo no sé cuánto dinero guardado debajo de la higuera y mañana voy a llevar otro tanto. Entonces el sastre que lo oye dice, ahí va, pues... Si, si ve, bueno, si ve, no lo ve porque es tío, pero si le dice su, su muchacho, ¿verdad? Que no está el dinero, no va a dejarlo. Entonces, vuelve a dejarle el dinero y así piensa que recuperará al día siguiente el dinero y más. Y claro, cuando va se encuentra con que le habían engañado. Es, nos encontramos esta vez de nuevo lo que pasa con Fernando. Eh, tú te querías reír de mí, yo me río de ti. Bueno, pues eh, nos hemos reído todos. Uh -huh. eh, eh, creo que, que nuestros oyentes también habrán podido pasar un, un rato agradable. Y, y, eh, sí. y el próximo sábado con, con Batacón, era, Eso, ¿no? Eso es, con, con un mandolero. Pues con, con Batacón, otro tanto de lo mismo. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. A pasar un buen día, ¿de acuerdo? Igualmente. Venga, hasta el sábado. Adiós, amor. hasta el sábado que viene. Zuma Larregui Museoa Irratia Radio Museo Zuma